Nuestro, ¿Cómo estamos? Eh, buenas tardes, aquí oye, aguantando que... el huracán Enrique Ay sí, oye que está un poco eh, cruel Sí, sobre eh, todo en la costa, en, en la zona de Ciguatla, Cabo, Cabo Corrientes Sí, que ha estado ahí tremendo, las inundaciones y bueno pues Aquí nos ha servido para que disminuya un poco la temperatura, el calor Sí Pero sin embargo nos ha llegado mucho humedad y eso también nos genera un poquito de complicaciones para respirar Sí, la verdad sí, pero bueno, ya ni nos quejamos, ¿no? Es, ¿no? es algo que ocurre año tras año, a veces toca en algunos lugares y luego cambia, pero bueno, ¿no? Incluso me estabas diciendo que es muy probable que llegue allá para… Para La Paz. Ajá. Sí, para allá le va a llegar a Mariana, a Oscar y a, y a María, que andan de vacaciones allá por la zona de La Paz y Los Cabos. Y les va a llegar por ahí nomás las brisas, una brisita. ¿no? una brisita para que les disminuya un poco el calor y les lleve agua para que no estén sedientos. Sí. Oye, pues ya estamos junio 29, maestro, ya, ya nos vamos a acabar el año. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer y seguimos en pandemia. Exactamente. Tú dijiste que íbamos a tener año y medio de pandemia. Pues ya ya vamos por poquito más, ¿no? Uh -huh. Programa 69. En el 70 tenemos invitado, sí, ya está de, confirmado. De hecho, es un proceso que estamos haciendo con los, después de, cuando iniciamos después de la, bueno, cuando se abrió un poco la pandemia, convocamos y afortunadamente llegaron muchos alumnos nuevos y queremos eh, ya vamos a iniciar eh, el proyecto donde vamos a comenzar a entrevistarlos para que los demás compañeros los escuchen y sepan cuál es su actividad eh, laboral eh, y por qué por qué llegaran a bailar y, y a, a su vez generar como una especie de, de red social de para para promocionar nuestras actividades y nuestros empleos no como tuvieron ayer a bien entrevistar a una compañera del, de las clases del martes que ellos se dedican a, son veterinarios Sí, también nos vamos a traer con nosotros. Exactamente, van a venir con nosotros y, y así va, vamos a desfilar así con todos los alumnos que tengan a bien aceptar. Y la próxima semana aquí vamos a tener a Luis. Luis, yo desconozco su apellido. Sánchez. Ah, bueno. Luis Alberto Luis Sánchez. Sánchez. Sí, sí, sí, el... el... Se dedica a esto de la madera. No sé si traigamos un poquito de canciones de Pepe el Toro. Para <risa> a recordar a los carpinteros. Bueno, no es un carpintero, es un distribuidor de madera. Es pero maderero. Pero al fin y al cabo tiene que ver con la madera. ¿no? Claro. Le ponemos aquí amorcito Toro. corazón. Algo así. Ay, Dios mío. Está bien. Pues, maestro, hoy estamos aquí. Queremos agradecer también a, al público que nos presta sus oídos martes tras martes. Algunos ya nos han dicho no se pueden conectar, eh... Pero están listos del podcast, Ajá. entonces por ahí se los hacemos llegar, ya una vez que el buen Chuck nos avisa. O sea entonces, taca. le damos gracias gracias al señor Sergio Fong, porque estamos aquí, ¿en dónde maestro? En la rueda cartonera, en el barrio chino. Y sí, un murmullo ahí, pues es el señor Sergio Fong y sus huestes. Precisamente, que Ajá. está echando chisme. Sí. Pero bueno. Pues... Y sus esbirros. Ajá, ándale algo así. Saludos al buen Marco, que ahora está aquí acompañándonos en la rueda. Sí. Y, obvio, ya llegó Citlali también Zitlali para de terminar cabeza, de conocer a los la, adolescentes. La alondra de la rueda. Ajá, sí. ¿Qué venimos, va a comer? Ahorita les platicamos ven, a ver qué va a comer. Venimos un, sí, un poco somnolientos porque tuvimos una experiencia que hasta cierto punto sí valdrá la pena de, comentarla. Una experiencia religiosa. una experiencia no, Una experiencia porque recién tuvimos que hacer un trámite para generar unas placas y un cambio de propietario de un vehículo automotor. Y este... Pues la experiencia es, nosotros somos totalmente neófitos en la materia, pero creo que sí podríamos ya orientar a nuevos que tengan ese inquietud. Sí, ya aprendimos. Ya aprendimos, entonces ya se evitarían muchos obstáculos y muchas trabas, ¿no? Fíjate, la historia comienza en que ayer nos presentamos puntuales a nuestra cita, que estuvimos esperando durante casi un mes. Un mes en la recaudadora. Ajá, fuimos a la recaudadora, llegamos, revisan nuestros documentos, nos dicen que todo está en regla, pero... Que el trámite no es con ellos, ah. que tenemos que llevar el vehículo a una validación. un centro de validación. Entonces, que los mismos documentos, pero al centro de validación. Perfecto, llegamos a la casa. Citas en línea solo. Eh, quisimos solicitar la cita en línea y, oh Dios, todo el mes de julio está saturado de citas, tanto en Tonalá como en... Tezistán. Tezistán. Entonces, uh, pues no. Entonces, tristes, eh, dijimos, no, pues no se puede, ¿verdad? Oye, eh, dijo el maestro, ¿qué te parece que si nos vamos a Ciudad, a Guzmán. Ciudad Guzmán o a Chapala o a una a que haya fuera de aquí? Bueno, checamos en Ciudad Guzmán. Allá tienes que ir primero a llevar tus documentos. Si tus documentos están completos, entonces te dan una cita y solamente atienden un día por semana. Dijimos, no, pues creo que nos sale muy caro ir hasta Guzmán a hacer eso. Entonces, revisamos, eh, le pedimos a nuestra hija que revisara en, en otras, eh, aquí en Guadalajara, en Jalis, bueno, aquí dentro de la ciudad, ¿no? No, en las de Chapala y la, las fueras, no las foráneas Y pues no, dijimos que, que no, que nos teníamos que esperar hasta que saliera una. Y de repente, salgo yo del programa de radio de ayer y... ¿Qué me dice el maestro? Que a las 3, consiguió una la, a las 3 de la tarde, más o menos consiguió una a las 7 de la mañana de hoy, pero tenemos que estar como desde las 6. Luego entonces tienes que levantar desde las 5. A las <risa> 5. Entonces dijimos, ni modo, Ajá. esto vale la pena. Y el maestro dijo, no importa, si las citas es a las 7, como a las 8, 8 y media más tarde. Ya salimos. Ya salimos. Ah, bueno, ahí vamos todos listos. Eh, llegamos a eso de las 6.20 de la mañana. El servicio es excelente. Mis felicitaciones para toda la gente Son que trabaja en la, eh, la validación de, de Tonalá. Ajá, en, en Tonalá. Si alguien nos conoce, hágale llegar nuestros agradecimientos, que nosotros ya lo hicimos personalmente. Eh, te reciben documentos. A nosotros solamente nos faltaba una cosa. Ahí mismo ellos te ayudan a hacerlo. Entregas eh, todo te dicen que te vayas a tu vehículo, que esperes la primera revisión, entonces la primera revisión sería como alrededor de las 8 de la mañana, poquito antes de las 8 de la mañana, ah, perfecto, va a venir otra persona a volver a revisar, ah, lo esperas, ah, perfecto, Tranquilo, le falta una. Ah, excelente. Bueno, entonces ya... Pero son amables, pero es pura burocracia. Sí. Pero bueno, todos son muy amables. Eso nadie ¿no? ah, se los no, quita, bueno. ¿no? Entonces, eh, ya esperamos la tercera. Eh, paso yo a una ventanilla y ya me dicen... Eh, Tienes que... Te damos chance. Puedes ir a desayunar algo. Busca algo. Pero, por favor, a las diez y media de la mañana ya debes estar en tu vehículo. Porque... Eh, te vamos a mandar llamar ya para que pases a pagar. Ah, perfecto. Uno de los grandes beneficios que tienes al hacer este trámite es que ahí te eh, hacen cambio de propietario, placas nuevas. Sí, todo el trámite. Ajá, todo completo. Ya sales con tu carrito que dice que ya es tuyo, ¿no? Entonces, llegamos a las diez, de la, diez y media de la mañana. No, llegamos a qué al carro. A las diez y media. No, antes, ¿no? Diez y cuarto. Ajá. Y dieron once y cuarto, doce y cuarto. Doce y cuarto. <risa> y dijo el maestro, bueno, me doy con llegar a la clase de la noche. Ya con eso. ¿Cuál es el tip que les vamos a dar? O sea, extrañamente, si, si ustedes quieren conseguir una cita por la red, no pueden. Pero si van ahí, sí pueden. Sí. Claro, ahí se las venden. Sí. Te venden una cita. Eh, no sabemos cómo, pero ellos tienen acceso. ¿Cómo demonios hacen? <risa> la hacen? Las citas. Sí. Eh, pero bueno, es una manera de ayudarte y ayudarlos a, a que esto se esté emiten, funcionando. Que se brinquen eso y se vayan directamente a comprar una cita. Exacto. O sea, ya no tienes que esperar. Le cuesta 200 varos Sales de ahí ya con todo. Nosotros, a, ¿más o menos a qué hora salimos? Como a las doce y media. ¿Sí? Sí. Cerca de, de la una, de yo la creo. Eh, o sea, estuvimos pero seis, no, no, no. siete, ocho, nueve, diez, once, doce, Casi siete horas. Para ponerle las placas a un vehículo. <risa> pero salimos contentos, ya nada nos preocupa, ya nos quitamos un peso de encima. Eh, compramos unos platos hermosos, aprovechando que andábamos en Tonalá. Y pues ya estamos aquí. Llegamos, nos bañamos para ver si despertábamos, pero creo que nos dio más sueño. <risa> pero ya estamos. Pero bueno, ¿por qué no escuchamos a los adolescentes y vamos? Sí, con maestro, la zada. Ahí va. Primera canción del día... Se llama Anhelo. Es una canción que Citlali sí, sí conoce. Uh -huh. eh, es una canción que se lanzó en 1994. Fue lo que los hizo famosísimos en la radio. Uh -huh. eh, es una canción que se tocaba en todas las estaciones conocidas. Entonces, gracias a esto... Los adolescentes en aquel entonces que se llamaban así, los adolescentes, se vuelven mega famosos. Entonces, vamos a escuchar esta canción y ya lo platicamos regresando, ¿sale? Vamos. Oh, Jeg vil ikke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 Ah, el maestro ah, está cantando. Ah, ah. ¿Qué tal? Va no, muy bien, sobre todo que le gustó que la alambra de ruedas, Eso es importante. Oye, pero realmente creo que la mayoría conocemos a, lo, a, a los adolescentes o nuestro primer encuentro con los adolescentes es una de estas canciones, ¿no? Si, sí. si no, es que es realmente esta. Fue tremendamente famosa, todo el mundo la coreaba, todo el mundo la cantaba y pues en los conciertos ya te imaginarás, uh -huh. ¿no? Ay, que creen que el Ixba nos está trayendo un delicioso peña fiel. ¿Limoncito tenemos? No, bueno, no, no, nos lo debe el día No de se hoy. puede tener todo en la vida. No, y vamos a ver si no lo derramo como diario. Como dice la canción, no siempre puedes tener lo que deseas. Exacto. <risa> eh, ¿Qué más, maestro? No, pues qué buena la canción. Ah, ya sé, es que yo te iba a platicar. Después de que esta canción se vuelve mega famosa... Eh, hasta ese momento estaba solamente Porfi, gracias, estaba solamente Porfi a cargo de adolescentes, pero cuando llega este éxito tan rotundo, pues ya no pudo con todo y hubo quien eh, se acercó a él y le dijo, pues yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces Porfi decide hacer una asociación con alguien que en ese entonces le llamaban, le apodaban El Negro. Entonces se asocian y el negro se encarga de hacer toda la parte de, eh, ay, publicidad y por fin se sigue haciendo cargo de todo lo que es música, eh, que todos los músicos estén pues bien, que la banda esté completa, eh, todos los eh, arreglos musicales y todo eso, ¿no? Entonces se separan y esto se vuelve un boom, un boom mayor. Pero fíjate, o sea, como el, el, el, la forma en que escuchas el nombre de un grupo eh, puede ayudarte a que te guste más o te guste menos. En 1996 dejan de ser los adolescentes para ser Adolescents Orquesta. Y entonces, wow, despegan no sé si de repente realmente somos muy malinchistas y sí, nos pues, gusta uy, uy. escuchar unos términos más sofisticados ah, el anglicismo exactamente, entonces pues bueno a ellos les funcionó, la radio todo mundo los quería eh, tener ahí en sus listas de, de reproducción genial ¿No? A él realmente le funciona. No sé si hasta la fecha siguen trabajando juntos, pero sí lo hicieron por un muy buen tiempo. ¿no? Es que al fin de cuentas los seres humanos nos decimos que somos racionales, pero no somos más, nos dejamos más guiar por los símbolos que por la razón. La gente sigue a Ronaldo porque mete un gol, al otro porque que, que se pone una cachucha, una chica que se pone un pantalón roto, entonces seguimos símbolos y el razonamiento. Eh, pues es un mito que el ser humano somos racionales, nos lleg llegamos por símbolos uh -huh. que creamos y ahí nos damos como borregos, ¿no? Entonces él, el, el que se hizo el marketing, le sí, pegó. le pegó, claro que sí. Que para mí es mucho más sencillo, ¿no? Los adolescentes, o sea, le quitas el orquesta y en español, ¿no? Al fin y al cabo estamos en México. Pero bueno, pues vamos a escuchar una canción más, que también fue de las muy, muy famosas. La canción se llama Aquel Lugar. Y con esa canción le vamos a mandar saludos a Luis Alberto Sánchez, precisamente, que va a ser nuestro invitado de la próxima semana, y a Betsy Montes. Uh -huh. Ellos nos pidieron esta canción y pues yo sé que les va a gustar. Así que vamos a escuchar, pues. por favor. Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro. Estas cosas siempre pasan. ¡Yeah! quiste i'm no me olvidaré jamás de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 Búscalos en Facebook como primero café, luego existo. Visítalos. Me cuesta. Ay, ¿qué Oye, vas? tenemos notición que hasta que esa canción la conoce hasta Ixba. Ah, ah de eso, eso es muchísimo. La, la siguiente nos va a decir Paquito que también la conoce. Que se abrió el portal. El adolescente conoce adolescente. Exacto. El pues, Inverbe. A, a, así está esto maestro, se volvieron un grupo completamente popular, uh -huh. seguido por las chicas con conciertos abarrotados Como los de Menzudo Maestro, sea respetuoso Y los chamos, perdón Sí, pero el otro ¿cómo se llama? Menudo Menudo sí. O Pancita <risa> <risa> Bueno maestro. en México así le decimos, en el DF el Menudo es Pancita Y en Italia es Mondongo Oye, pues, ¿Sí? Adolescentes es una agrupación eh, conformada por jóvenes venezolanos. Ya ahorita, algunos, como decíamos en el programa anterior, no son tan jóvenes. Ya les nah, tocó la vacuna, nah, nah, nah. ¿no? Eh, ellos... Eh, ah, mira, ya sé, te tengo el, el apellido de quien fue el socio de... De Porfirio Valada. De Porfi, ajá. El Negro Mendoza. Ajá. Uh -huh. Y eh, es, ellos grababan en ese entonces bajo el sello de Corta Records. En Colombia, creo. Y su director, pues, siempre ha sido Porfi. Ya digo, después de que le robaron a Salserín, aprendió que las cosas tenían que quedar por escrito. Nadie. Como debe ser legalmente. en la palabra digo es triste, ¿no? Pero. Es que de hecho sus grandes producciones, grabaciones, son hechas en Colombia y en México. Uh -huh. Porque no es que en Venezuela si tengan algún problema. Bueno, y más ahora con los conflictos que hay con, con los presidentes pues que han tenido allí uh -huh. y con las, eh, las disturbios sociales, pero yo sé que ellos sus grandes grabaciones son hechas en Colombia y en México. Sí. Ajá. Por cierto, pues vamos a mandar saludos eh, hasta Puerto Vallarta. Hasta Puerto Vallarta. Hasta Puerto Vallarta le vamos a mandar saludos a Nati que es colombiana precisamente. Sí. Ah, sí, un saludo a los colombianas. Sí. <coughs> a los parceros. Que están sufriendo ellos un <coughs> problema grande, ¿no? Ahorita ya en su país. Sí, parece que quieren tirar de Iván Duque, pero no sé. Bueno, realmente desconozco muy bien. Cómo Está este muy el conflicto. bien agarrado, parece. Exactamente. Sí, lo intentaron tirar de sí, la <risa> pero parece que no. <risa> que no estaba. Eso. <risa> Bueno, le vamos a mandar saludos a Nate, ya dijimos que ella es colombiana. Le vamos a mandar saludos a Angelito también Sal hasta Puerto Sal Sal Vallarta. Salcenín. Salcenín? <risas> Ay, maestro. Que ya lo vimos, por cierto, bailar hace unos días. No sé de cuándo sería ese evento, pero ya lo vi yo que anda allá poniendo a bailar a todo Puerto Vallarta. Ajá. Allá haciendo que, que todo mundo lo, lo envidie. Hasta el huracán Enrique. Ándale, exactamente. Esta canción que vamos a escuchar a continuación se llama Latino. Y la verdad es... Bueno, es una gran, gran versión. Está a cargo de la voz de Ángel Delgado. Es una de las mejores canciones que a mi gusto yo le aplaudiría mm. a Porfi. Eh, la letra es tremenda. La música es genial. Es de verdad para soltar lo que estás haciendo. Angelito, deja de trabajar. Dale la mano a Nati, pónganse a bailar, por favor. Y pues todos disfrutemos de esta canción, la platicamos mm. al regresar. Okay.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Pues muy movida, muy movida, muy movida para bailar. Por cierto, ahorita quiero aprovechar para que comentemos el hecho de que vamos a iniciar un proyecto, esperemos que funcione, de comenzar a dar clases por la mañana. Porque generalmente aquí en la gran ciudad... Hay muchas personas que trabajan tarde noche y este, ellos también tienen la inquietud de aprender a bailar y desestresarse. Entonces, eh, creo que vamos a iniciar, vamos a picar piedra en ese sentido con la intención de que esas personas también tengan la oportunidad, si así lo desean, que acudan con nosotros a, a divertirse y aprender a bailar. Entonces, eh, creo que somos los, personas, los primeros que lo vamos a hacer. Eso, eso pienso yo, ¿no? Pero nomás no sé. Eh, y la intención es que, que la gente acuda, las personas pues, que trabajan tarde noche, ¿no? Que lleguen con nosotros a bailar. Sí, eh, ya de hecho ya lanzamos la convocatoria en varias páginas donde están involucradas gentes que bailan. Bueno, vamos a ver, ¿no? A nosotros nos han hecho solicitudes eh, aclarando que todavía estamos recibiendo solamente en pareja. Uh -huh. Hoy precisamente platiqué con dos chicas que a ellas les interesa, pero no tienen pareja, entonces... Seguimos recibiendo, o sea, mientras que la pandemia no se vaya al 100, nosotros vamos a seguir con la misma regla. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando y haciendo esto nos cuidamos entre todos. De hecho, ahorita comentábamos que el día de ayer comenzamos ya a, a, a practicar lo que es la rueda casino, pero seguimos sin cambiar de pareja, ¿no? Estamos todavía con, con una sola. Uh -huh. Entonces, estamos recordando, es, es como la estamos haciendo de emoción, uh -huh. <risa> para cuando nos digan que ya se puede. ¿No? Sí, o, o que los que alumnos que estén se atrevan y digan, no yo sí me quiero atrever, uh -huh. vamos a pasar la línea. Sí, y o avanti. sea, de, de hecho también lo vamos preguntando durante las clases, si hay una clase donde ya todos nos digan que, claro, sin quitarnos cubrebocas, lavándonos muy bien las manos, poniéndonos gel, ya nos atrevemos a hacer cambios de pareja, ah bueno, en cuanto a la clase diga ya... No. De hecho, yo estoy seguro Comenzamos. que ayer lo practicamos, um, varios de los que lo hicieron ayer es por primera vez lo hacían. Porque sí, no habían... felicidades a Monse, sí, lo hizo sí. maravilloso. Porque era la primera clase que tomaban de casino y lo hicieron. Sí, Entonces, sí, estoy bien. seguro que si les hubiera dicho que cambiábamos de pareja, todos hubieran dicho que sí. Pero casi estoy seguro de los que estaban ayer. Ayer, así. ayer sí. Pero hay que esperar, a lo mejor el próximo lunes, si están así, coincidimos con ellos también, les decimos, se atreven. Puede ser. Podemos ser, eh, Nos enguantamos, son los buenos al fin de cuentas. Pues se vuelven a lavar las manos, sí. se vuelven a poner gel y, y nos divertimos como locos. Y vaya que sí. Oye, pues vamos a escuchar otra canción y vamos a mandar saludos a Luis Guerra. Luis nos pidió esta canción desde la semana pasada que pues no alcanzamos a, a y ponerla. Y casi se nos arma la guerra, porque Meche no lo puso. <risa> Ay, no es cierto. Eh, esta canción se llama Clase Social. ¿Cuántas historias conocemos donde... O bueno, simplemente las telenovelas, ¿no? Sí. Que el pobre con la rica, la, la pobre con el rico. Sí, y los sueños guajiros, ¿no? Ajá, ¿no? Pero bueno, a veces <risa> no es tan interesante o tan importante, más bien, el, el si sí tiene o no dinero. Eh, entonces, vamos a escuchar esta canción, yo sé que les va a gustar y por ahí les va a llevar a alguna, eh, a alguna anécdota, algo de la vida real, que, que hayan escuchado de algunos amigos, ¿no? No tiene, no tiene por qué ser propia. <risas> Exacto, vamos a escuchar Clase Social con Adolescentes.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 Regresamos, maestro. Aquí estábamos bailando. A ver, nuestras Ajá. redes sociales. anfibios Radio es una. Sí. ¿Es donde estamos, Academia Anfibios Son. Exacto. ¿Y ya? Ya. En, en Instagram también. Sí, estamos tanto en tal? Facebook como, como en Instagram. En Instagram. Sí. Oye, pues ya sabe todo el público que yo siempre te traigo una canción Ajá. en especial para ti. Eh, yo sé que les va a gustar. Eh, esta canción es, definitivamente hay una, una parte donde dice no separarnos en mil vidas más, uh -huh. así que por eso esa canción me gustó para ti eh, yo sé que de las canciones favoritas, de las voces perdón, favoritas de, ¿Por de Porfi es la de Marlon Marlon Araujo uh -huh. y es quien canta esta canción, se llama Bésame y espero que les guste y que le guste el maestro uh -huh. Tal vez quizás no sé cuánto estaré contigo No sé quizás tal vez mañana se han olvidado Quizás te No quiero que sea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 ¿Gustó o no gustó? Gusto mucho, ah. así es. Oye, para todos aquellos que preguntan que si adolescentes no tiene también música romántica, pues ahí está, una sí, salsita sí. así para bailar más de cachetito. Sí. <risa> no sé si eso sea posible o no. ¿Qué más, maestro? No, pues aquí estamos acordándonos de los piropos y nos enrojamos un poco. un poco. Pero ya hay que tener cuidado con decir un piropo. Porque... Sí, porque uh. ahorita ya hasta te entamban. De hecho, ahorita ya están retirando canciones porque ya parece que ofenden a alguien, ¿no? Como, ¿En serio? ¿Como sí, cuál? como la de Ingrata. Parece que ya no la, Ay, pueden, ya no no la van a eso. tocar. ¡Ay, oh, no lo digas eso! ¡Hoy tenemos ajá. que hacer ese programa! También 17 años. 17 años. también. ¿Cómo crees? Sí, ya ves ahorita en las redes sociales, este, te ponen a atacar así bien duro. Y, y, y vuelvo a recordar el, el libro de, de, de Ortega y Gasset, El Rebelión de las Masas, donde él en el 28 escribió ese libro... Y decía que las nuevas generaciones ni leen, ni se informan, pero opinan. Claro, <risa> si no, ¿cómo estamos ahí? Sí, sí, me acuerdo de Ortega y Gasset, parece que, o sea, como, como, como un visionario, ¿no? De lo que iba a pasar. Sí. Oye, pues, dejemos de, de, de platicar, porque yo quiero e estas dos canciones, por lo menos poner dos canciones más. Eh, una es, eh, Porfi tiene tres hijos y los tres se han enfocado a la música a ellos se están metiendo ahorita muchísimo con lo que es la cumbia entonces yo quiero creer que les va a funcionar de una manera tremenda ¿no? hay una canción que no es cumbia, es salsa, pero ya ahí está la voz de su hija y parece que uno de los chiquitos de sus hijos más pequeños también ya está involucrado Ahí metido, ¿no? Entonces, la verdad es que van muy bien y pues obviamente tú sabes. Así o sea, si Porfi tiene una orquesta, ¿tú crees que a sus hijos les va a faltar ese apoyo? No, no, están como los hijos de Bob Marley. Exacto, al contrario, ¿no? Entonces, <risa> todo va a salir muy bien. A mí sí me gusta la voz de su hija. Vamos a ver qué tal funciona. Pero bueno, eh, uh -huh. vamos a escuchar la última canción. ¿Les va a gustar? ¿Ah, se llama la, ¿Es la última se llama la canción? No, no, no. no. Así se llama la canción. Aclarando. Se llama No, se llama La última canción. Yo sé que les va a gustar y ya venimos eh, a platicarla. Se llama a decirme que no sentía, pero se iba. Pero en me digo que ya nada sentía. Al fin y al cabo su despedida la presenté sabe cuando lo quieren, uno sabe cuándo lo pidan Esta es la última canción esa voz femenina. Muy bien, yo no le había escuchado la palabra, es una primicia para mí. Sí, se llama Vicky Valoa. Ay, yo pensé que se la llamaba Porfiria, no, y como maestro. si es Ay, pues no bueno, bueno. espero que no esté escuchando Porfiria. <risa> Ni ella tampoco. No, no, no. No, la verdad es que están haciendo, te estaba comentando, están haciendo cosas muy padres con cumbia. Es todo un proyecto nuevo y parece que va a venir a presentarlo aquí a México. Sí, Entonces, lo, más, lo más seguro. Sí. Él tiene lazos eh, tanto musicales como afectivos con gente en Veracruz. Sí, lo que pasa es que en la zona de Veracruz es la, mucha zona afro, afro uh -huh. descendiente, entonces tienen toda esa vena de la música de la música del Caribe, ¿no? Sí. Oye, y pues, otra canción, vamos a ver ya eh, cuántas más alcanzamos, pero esta por lo menos. Escuche, estuvimos hablando hace poquito de Gilberto Santa Rosa, ¿no? Sí. Entonces que nos encontramos un dueto entre, bueno, es un dueto de muchos, pero es, si, si, lo, si lo mencionas por nombres, es Gilberto Santa Rosa con los adolescentes. Es muy buena, se oye muy bien la mancuerna, a mí me fascinó. Esta canción se llama No se puede y te va a gustar. Yo no, sé sí que te va puede. a gustar. Ah, perdón. No, se llama No se puede. Vamos, Chuck, por favor. Det passer canción lleva un saludo muy especial a todos aquellos que son fieles admiradores de Gilberto Santa Rosa. Santa Rosa. Yo sé Iván? que. Iván. Exactamente como Iván que ya le pregunté pero tristemente hoy no nos está escuchando en vivo. Pero aquí quedan sus saluditos y queda su canción para que luego la escuche. Sí, con el podcast ahí sin problema. Con estas maravillas de la tecnología. Que anda haciendo el chat? Sí. Genial. Pues, ¿qué más, maestro? ¿Alguna, ¿Algo más en, que te en especial? como tres melodías y estabas un poco estresada porque me iban a salir, pero... Hoy no estoy estresada, estoy somnolienta. <risa> La verdad, hoy sí. Creo que ese baño, en lugar de, de activarme, me relajó. Pero bueno, no importa, aquí estamos. Contentos y felices. Sí nos van a quedar varias canciones pendientes, como Ponte Pila, Chico Basilón y Menego. Vamos a, a ver... Eh, no, ya creo que ya no vamos a alcanzar a poner eh, ninguna de las tres. Pero, eh, bueno, ¿sabes qué? Sí, si nos despedimos ya, alcanzamos a poner Ponte Pila. Sí, bueno, para, y sirve cuando la ponemos, ¿no? Ay, sí, Recuerda, por tenemos, tenemos que viajar de aquí desde el centro hasta la Univa. Sí. Tenemos una cita y parece que está ya lloviendo un poco, pero afortunadamente traemos nuestro chubasquero, como dicen los españoles. Sí, aquí es un sí. mil rompevientos. Pero Chubasqueros sigue más fifi, ¿no? ¡Claro! Ah, y tenemos que pasar ese filtro. Sí. <risa> <risa> ok, pues, vámonos con este pontepilo. Nos escuchamos el siguiente martes. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Adiós. Y hoy nos, nos vamos a bailar en la salsa zen. <risa> pasa hasta en la mejor de Es que no puedo entender qué es lo que a ti te pasa. Eras la niña sensosa, eras lo más bello en la casa. ¿Qué te pasa? estás cambiada? ¿Qué te pasa, estás muy rara? Mi mamá está preocupada y no quiero que la vieja sufra. Han pasado muchos problemas y no quiero tropar la suma. Te molesta mi consejo, perdóname, te quiero hermana. Ay. El muchacho de la esquina que te llama a toda hora. Hizo lo mismo con Lola, con Mercedes y con María.